¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Y Aracandia Pato Lobos, aquí en el Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy buenos días. Nosotros acá, bueno, chochos de la vida, de hacer radio, nos gusta hacer lo que hacemos.、Uh -huh. Nos gusta hacerlo en la comunitaria de Viedma y Patagonia. Y ahora nos gusta también que.、Eh, Honrados, la verdad. Claro, que, que nos podamos escuchar por allá, ¿no? Sí, también, por, por Bariloche en este caso. Sí, sí, sí, en realidad,、eh, eh, honrados estamos nosotros por, por haber podido conocer、eh, todos los intereses, la b u r r i t e s e se t i e por acá por varias noches, desde la más de las comunidades, d o ¿no? Te escuchamos muy bajito, Mauro.、Si、¿Ahí ahora, me escuchan? Ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora ahora sí. sí. No,、eh, decía que estamos más que orgullosos nosotros de poder. Fortalecer la voz comunitaria, ¿no? Con, con usted, por medio, con, con tantos、eh, en el proceso de todo esto, así, todo. levantar las voces comunitarias en todo el país. Buenísimo. Contanos un poquito, porque vamos a tener ocasión de charlar muchas veces, ¿no?、Mm. Por esta conexión que vamos a tener a partir de ahora,、eh, con Radio Conexión, con Radio Conexión. Bueno,、eh, a ver, miramos,、eh, a ver,、eh, ¿qué es, ¿cuál q u é es?, s es el proyecto que ustedes tienen? Contanos un poco sint、eh, sintetizadamente d e qué consiste, ¿cómo. cómo, ¿Cómo trabajan? ¿Qué están haciendo allí en Bariloche?、Eh, sí, nosotros acá emitimos en, en la FM 93.9 desde el año 2013,、eh, un 5 de julio, junio. Perdón,、eh, arrancamos con un grupo de chicos,、eh, jóvenes de diferentes barrios, a armar un proyecto de comunicación. Pero perseguimos la licencia desde un principio.、Eh, entonces no, tuvimos que hacer asociación civil fin, sin fines de lucro. Generar todo lo que son los procesos administrativos.、Uh -huh. Y、mm, hemos estado por años persiguiendo la licencia.、Eh, todavía no la tenemos.、Eh, o sea, ha costado muchas veces que, que abran concursos. La vez que la, la, lo abrieron,、eh, teníamos que aprender el idioma, de cómo、progreso. Todo un aprendizaje sí. Sí. Y, Nosotros trabajamos en tres ejes de trabajo. Tenemos la parte de comunicación social, es la que está a cargo de. Todo lo que es la radio,、uh -huh. las transmisiones en vivo, el diario digital y la productora audiovisual. Sí.、Eh, y tenemos también el club de fútbol que se llama Escuela Rica、uh -huh. dentro、ah, de la organización, donde hay aproximadamente 150 jugadores de、Mira、distintas、vos. categorías. Sí, pero qué bueno.、Eh, estamos、eh, acederados en AFA con el club. Eh, participamos en la liga de fútbol. Tienen todas las categorías, ¿no? Tenemos todas las categorías. Ahora estamos muy metidos en lo que es futsal, en fútbol de gimnasio, en el campeonato futsal.、Eh, y lo que son las inferiores, bueno,、eh, hace unos días tuvimos a c á un problema con nuestra cancha que teníamos prestada hace siete años. Uh -huh. Hemos sido básicamente desalojados del lugar.、Eh, sí, y estamos justamente en un, en un proceso、eh, complicado en Bariloche con, con el tema tierra.、Uh -huh. Y no hay lugares para poder desarrollar proyectos. Están ocupados,、eh, están, uh -huh. están mal administrados.、Eh, Así que estamos, se nos generó mucha, mucha problemática en base a esto, porque bueno, directamente nos sacaron. Hubo, hubo un problema ahí medio violento también. Claro, qué pena, ¿no? Sí,、eh, pero bueno, nosotros no agachamos la cabeza y seguimos tocando puertas, entonces se generaron los procesos administrativos correspondientes para poder obtener un lugar,、eh, como, como sé, estar registrado. Lo que podemos hacer es hablar con otros clubes. Que nos、uh -huh. presten horarios de cancha. Claro.、Eh, todo lo que es llamar y preguntar y pedir, porque tenemos un proyecto y lo queremos ir para adelante. Claro. Y, ¿no? y ustedes también andan en la onda cultural ahí, ¿no? Sí, nosotros tenemos el Centro Cultural de Avivarte, que es un. ¿Avivarte?、Eh, l o c l Sí, Avivarte se llama. Ajá, Avivarte, a, Avivarte, sí. Está. está. está、eh, o sea, la directora es Mónica Vega, ella es la que genera todo lo que es la, la programación de las clases. Hacen diferentes expresiones artísticas,、uh -huh. eh, cursos, talleres, ahí se da también fotografía. Baile,、eh, me dijeron y, también, ¿no? Danza, todo eso. Sí, hacen todo lo que es d a n z e lírico, jazz,、eh, tango,、oh, qué eh, sí, folklore. Folklore también.、Ah, eh, es muy diverso. Y son cuatro aulas grandes en un primer piso en c a s i o n e l i que viene a ser la clase central de Bariloche. m i l a g o s Nosotros hoy también, eso ¿eh? sea, se alquila, se administra.、Eh, y eso, ha, o sea, primero todo nació por la radio,、claro. pero fue despertando otros ejes de trabajo en el medio.、Eh, ha costado un montón, como toda organización, pero nada, queríamos、eh, que la pandemia no nos deje. Parados y, y retomamos、claro. de nuevo estas esta ganas de seguir para adelante. Mauro, pero le hacen a todos ustedes, che, qué bueno esto, ¿no? Pero la que e s o es grande, <risa> claro. Cuando lo, escrib... Cuando lo escribimos tuvimos miedo、eh, porque nos pensábamos que nos íbamos a rechazar.、Eh, me acuerdo que en la entrega de la p e r s o n a l i a jurídica nos dijeron: ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué van a hacer con esto? Y, y bueno, nosotros habíamos puesto que podíamos hacer producciones audiovisuales de, de televisión, de AM, FM,、uh -huh. eh, que queríamos hacer、eh, gestión de proyectos sociales, culturales, y、sí? eh, comunitarias, eh, eh, deportivos. <risa> a full, a full, a full. Y está saliendo, aparte. Está, está saliendo, sí, sí, está saliendo porque en realidad creo que se está dando tácitamente.、Eh, es como que esto sucede. Cuando vos organizas, cuando vos tenés una visión, la gente es como que más le gusta.、Sí. Eh, le c u e s t a mucho interpretar cómo trabajar en comisiones de trabajo a veces, n o que todos pertenecen a la misma organización.、Uh -huh. eh, eso cuesta muchísimo, porque las organizaciones deben ser o club de fútbol o centro cultural. Claro. claro. O claro. radio. Claro, como que no van juntas las dos cosas, ¿no? Y menos、sí. comunicación, ¿viste? Como ustedes le pusieron también. Nosotros le pusimos, o sea, nació por la comunicación y nosotros sabemos que la fortaleza de todas las actividades que uno hace、uh -huh. son comunicarlas, trabajarlas bien, saber bien hasta dónde llegar. Qué, la tienen clara ustedes, la, ¿Eh? la tienen re clara en el tema. Bueno, che, nos alegramos mucho、eh, que ustedes nos estén、eh, bueno, acompañando ahí y que nosotros podamos、eh, ser escuchados también en b a r i l o c h e A mí me dijeron, vos sabés que yo sabía de antes, ¿no? Yo tengo parientes allá, amigos en Bariloche, dice, te escuchamos, Pato, ¿Qué? te escuchamos a Yara, ¿cómo? ¿Si、una radio acá, dice n o ustedes están acá. No teníamos idea y de a poco nos fuimos enterando. Ya, ya hace algún tiempito ya que ustedes están tomando la transmisión、no. nuestra allí, ¿no? Sí, nosotros hicimos una, unas pruebas、eh, desde hace un tiempo para, para poder programar una radio, nos en la radio, a v e e s l s metimos en el detrás de la página. Para buscar el IP,、uh -huh. para conectarlo dentro del z a r a Radio,、sí. dejarlo automático. Fueron da, todo experimentando, un... probando, dicen ustedes, ¿no?、Ah, experimentando, probando, hasta que se dio la oportunidad de hacer este, este viaje a Viena.、Sí, eh, claro. Fuimos como dos e m i s a r i o s al Consejo Asesor, pero teníamos una doble, una doble función, que era ir a conocer lo que hacen ustedes. Uh -huh. Y estuvieron acá hace, hace unas una semanitas, estuvieron por acá, ¿no? Estuvimos hace, sí, el viernes pasado.、Uh -huh. Qué bien.、Eh, estuvimos ahí conociendo un poco, ¿no? u p c o ¿no? Porque te falta tiempo para conocer todo lo que hacen. Nosotros los vemos a、no、ustedes sé, como el ejemplo. A seguir. Ah, bueno,、eh, gracias. <risa> Porque, a nosotros también son ustedes son un ejemplo esto de,、sí. de, de, de trabajar con la comunidad y hacer tantas cosas, che, extraordinario, ¿no? <risa> e s t o me sale que es como, Mauro, no sé, yo te escucho y me da la sensación que sos bastante joven.、Eh, y esto es muy como los Power Rangers y las tortugas ninjas cuando se juntan, son dos potencias. Bueno, esto está pasando lo mismo con Radio Encuentro y con Radio Conexión Bariloche. Sí, sobre todo está bueno que ustedes estén acá en Bariloche con su voz.、Eh, a nosotros nos, nos estamos reorganizando ahora nuevamente para empezar a, a generar、eh, mucho más contenido, h a c e m o s mucho video y s t pero la visión de la radio. Que tienen ustedes y de los temas,、eh, nosotros hemos notado que las audiencias reaccionan acá en base a lo que ustedes van poniendo,、uh -huh. eh, bueno, la agenda que componen. Y eso en Bari falta mucho porque tenemos programas muy ...muy, digamos... ...muy pactados, muy pautados, o s d i g a m y a veces los temas no se hablan como se deberían hablar, sobre todo a la hora que empiezan ustedes.、Uh -huh. Por eso es como que nos parecía importante. Poder tener la voz de ustedes en, en esta ciudad, porque es donde se cocinan los asuntos muchas veces e n la capital, en la provincia.、Uh -huh. Bueno,、eh, uh -huh. seguramente también vamos a empezar a compartir algunas voces de allá ¿no? con ustedes. Ya vamos a ir a, un poco aceitando todo eso para que ustedes también se puedan escuchar acá en, en、uh -huh. nuestra radio. Así que, bueno, che, Mauro, un abrazo grande, hermanos, a todos los, a todas las、eh, integrantes, los les integrantes de. De esa radio Conexión de Bariloche,、eh, y bueno, a seguir. Nos empezaremos a escuchar. Claro, a seguir trabajando juntos, ¿no? ¿Cuál? A seguir trabajando, sí.、Eh, estamos con mucha s e n s a c i o n Muchas gracias por todo. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, especialmente. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. c h a u c h a u c h a u c h a u Bueno,、eh, ahí estaba Mauro Velázquez. De Uno, Radio、dos. Conexión Bariloche. Ahora sí, a h o r a A ver de nuevo,、sí. de nuevo. Radio Conexión Bariloche. Bueno, ahí está, ¿eh? Eh, con nosotros en la mañana de hoy、uh -huh. y durante un tiempo ya nos vienen escuchando hace un rato ellos allá.、Eh. Pero lo oficializamos como que、eh, vamos hoy a de, la mañana. c l r e l l o s necesitaron una señal para ver si funcionaba la antena, si、sí. funcionaba el equipo. Y justo escucharon, vamos poner e e n c u e n t r o acá. Eso. Empezaron a experimentar con nosotros. La gente empezó a escuchar allá, y dice, no, pero está bueno, déjenlo, miren que son temas re interesantes.、Eh, nos gusta cómo abordan los temas, las miradas. Y bueno, vamos a bajar l a Así que dejaron el encuentro, que se escucha de 7 a 10 de la mañana en, ¿no? en, en, en esta radio. ¿Y ahora qué más? ¿93, cuánto? 93.9. Radio Conexión, ¿no? Radio Conexión Bariloche.